Este viernes, a partir de las 21 horas, suena en vivo desde Atenas, la Peña t r a s u m a n t e Sintoniza las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos.